Ahora en Banco Crédico o p t e n é s Cheque Móvil, la forma simple y práctica para depositar virtualmente los cheques físicos de tu empresa desde tu celular a través de Crédico Móvil. p o d é s digitalizar y depositar cheques al día o de pago diferido y no tiene costo adicional. Cheque Móvil, tu tiempo es para vos. Conoce más en w w w b a n c o c r e d i c o c o o p Banco c r e d i c o Cooperativo, la banca solidaria. Cartera comercial más información en www.bancocrédico.coop a través de Crédico p r e s p o n d e al 0800 888 4500.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 El Senado Nacional s e s i o n a hoy para repudiar el atentado contra Cristina Fernández, pero Juntos por el Cambio no participará. Recordemos que una sesión similar tuvo el sábado la Cámara de Diputados y hoy será el turno del Senado. Desde el bloque opositor aclararon que no serán parte porque aseguran que ya se expresaron repudiando el hecho y que no avalarán que se haga un uso político. La convocatoria a sesión especial de hoy en el Senado está fijada para las 11 de la mañana para votar dos proyectos que expresan repudio y preocupación por el intento de femicidio político de la vicepresidenta. Las iniciativas fueron presentadas por las senadoras Nora del Valle Jiménez de Salta y María Clara del Valle Vega de La Rioja. Vamos ahora a Córdoba porque allí volvieron los incendios con focos que afectaron zonas de bosque nativo. Nos informa nuestro compañero Matías Gramajo desde Radio Panamericana de Huerta Grande. Incendios en la provincia de Córdoba. En horas de la mañana del día miércoles se registraron varios focos de incendio. El primero fue un reinicio de un foco anterior en la zona de Espeñaderos hasta Alta Gracia. Se produjeron evacuaciones de viviendas y animales. El mismo fue controlado recién en horas de la noche. Mientras tanto, en Huerta Grande se inició otro incendio de gran magnitud a partir de una quema en el basural de poda municipal. Escuchemos el testimonio de una vecina. Nosotros nos enteramos a las 10 más o menos de la mañana que se había iniciado un foco chiquitito. Después de pero era como menor aparentemente pero se inicia en el a z u r a l bien con las llamas es eh, eh, chiquita habrán pasado 10 minutos las llamas crecieron alrededor de tres metros 5 metros es una cosa increíble porque el viento el viento hizo un cambio y empezó a quemar todo está muy cerca de las casas el fuego se desarrolló en dos grandes frentes que se dirigieron al norte y al sur respectivamente en una jornada ventosa y de mucho calor El fuego avanzó durante todo el día sin control. En el lugar participaron varias dotaciones de bomberos, policías, ETAC y Defensa Civil. Además, se hicieron presentes las brigadas forestales autoconvocadas y nos dejaron este testimonio. Buenas noches, mi nombre es Cynthia, yo soy parte de Brigada Las Chilcas de Villahardino. En este momento comunicándome desde la base que hemos montado en el día de hoy, día miércoles. Eh, donde nos enteramos eh, aproximadamente a las 10 de la mañana que se habían iniciado unos focos de incendio en el eh, pueblo de Huerta Grande aquí en las sierras de Córdoba eh, y, bueno eso nos obligó a movernos y a eh, ordenarnos y organizarnos para poder realizar eh, nuestro trabajo en este momento estamos contando con la colaboración de 26 brigadistas de Eh, diferentes brigadas de todo el territorio de esta zona del Valle de Punilla. e s es una zona de mucho monte nativo, por lo tanto es mucho combustible que se estuvo quemando durante el día y es muy importante poder realizar correctamente estas guardias de cenizas para garantizar que nuestro nuestro trabajo sea eficaz y que bueno podamos evitar eh, situaciones futuras de este mismo hecho en sí. n o eh, También quiero contarles que estamos recibiendo donaciones. Eh, es muy importante la colaboración de la comunidad. Reportó desde Huerta Grande, Matías El Gallego de Radio Panamericana. e n c o n t r a n o s en Facebook, f a c e b o o k c o m f a r c o a r g e n t i n a En Rosario la policía no aparece para cuidar a los barrios víctimas de balaceras, pero sí para aplicar el gatillo fácil. Nos cuenta más nuestro compañero Ignacio Cagliero desde Aire Libre Radio Comunitaria. Buenos días a toda la audiencia del informativo Farco. La inseguridad sigue siendo el problema de agenda en Rosario. Este miércoles al mediodía un joven de 32 años fue baleado en la cabeza en un barrio de la zona norte de la ciudad. El hecho generó conmoción en el lugar por la cantidad de patrulleros que llegaron al barrio. Luego se conoció que una mujer policía es la sospechada de gatillar contra el joven con su arma reglamentaria. Según informó el fiscal de homicidios dolosos Gastón Ávila, el disparo se dio en el marco de una discusión. Esta misma semana el intendente Pablo h o p k i n había denunciado la falta de presencia policial y de patrulleros en la ciudad. La policía ausente en el cuidado de la ciudadanía aparece involucrada en la muerte de los vecinos. No quiero que me respondan a mí. Quiero que respondan con la presencia. Quiero que el ministro también le digan la verdad. Las personas que le tienen que garantizar lo que lo que el ministro dispone. Se notó llegamos a 140 móviles. la semana anterior y la ciudad tuvo cuatro días distintos no puede siempre haber falta de móviles acá no puede ser eso es muy notorio no hay uno ustedes lo ven recorren la ciudad no recuerdo esto no no sé yo quiero que se digamos no a mí no me corresponde especular por qué a mí me corresponde exigir que nos cuiden En lo que va del año Rosario superó los 200 homicidios y de seguir así el 2022 finalizará con récord de muertes violentas. En ese marco, Hapkin volvió a reclamar el envío de fuerzas federales y señaló que casi la totalidad de los hechos graves se planifican desde las cárceles. Y tenemos que tener las fuerzas federales, lo de las cárceles. Ustedes lo ven, se mandan mensajes a través de balacera o pedrada personas que están detenidas, investigan un hecho y descubren que la persona que lo organizó está presa. De cada 100 casos, no son 20, n o son 30, son 90 de cada 100 casos que se organizan desde la cárcel. 90 e de, de los hechos criminales graves, casi la totalidad. c a nadie esquiva el laburo. Lo que digo es l u c e c i t a s azules, gente patrullando, cuidando. No se ven, no se ven. r e p o r t ó para el informativo Farco Ignacio Cagliero desde e Aire i r l b Radio Comunitaria Rosario. Vamos ahora a la ciudad de Buenos Aires, porque allí organizaciones sociales reclaman que se declare la emergencia habitacional y este fin de semana van a lanzar una campaña. Nos informa nuestra compañera Natalia Arena desde Radio Frecuencia Cero. Con actividades en 15 puntos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, organizaciones sociales, políticas y barriales van a lanzar este fin de semana una campaña para que se declare la emergencia urbanística, ambiental y habitacional en el distrito, y van a presentar un proyecto en la Legislatura porteña con este objetivo. Lo que plantean es que la ciudad se encuentra en emergencia, entre otros puntos, por el avance inmobiliario habilitado por el nuevo código urbanístico, la pérdida de superficie verde pública y la falta de soluciones habitacionales para los sectores más empobrecidos de la población. La campaña es impulsada por el movimiento La ciudad somos quienes la habitamos y nosotros charlamos con María Eva Cuchovitis. Su fundadora. En el distrito más rico de nuestro país, uno de cada seis habitantes está en emergencia habitacional, habitando en villas, asentamientos sin acceso formal a los servicios más básicos, asinados en piezas de hoteles o en situación de calle. Buenos Aires es de las capitales del mundo con menos superficie verde por habitante y tenemos la mitad del arbolado necesario para poder desarrollar una vida saludable. Y si bien hay más de 160 0 0 0 inmuebles a la venta y 150 0 0 0 inmuebles o c i o s o s l a mega construcción especulativa no se detiene, destruyendo la identidad, la morfología barrial y colapsando los servicios públicos. Y en línea con este tema, también podemos mencionar otra de las campañas que se desarrolla en la ciudad de Buenos Aires en torno a el reclamo de más espacios verdes. Desde el colectivo Red Tierras Ferroviarias Verdes están promoviendo una solicitada por parques públicos en los e x p l a y o n e s ferroviarios y los bajo s viaductos de la ciudad de Buenos Aires. Escuchemos a Mariano Pasi, integrante del colectivo Red Tierras Ferroviarias Verdes. Teniendo en cuenta que se viene la, la cumbre del C40 acá en la ciudad de Buenos Aires. Y que la RETA pretende vender un discurso de ciudad verde, ciudad sustentable, con el objetivo, obviamente, de obtener financiamiento externo para sus proyectos. Nosotros queremos visibilizar que si hablamos de una ciudad verde, lo primero que tenemos que hacer es justamente crear más espacios verdes públicos y para eso los plazones ferroviarios son. La oportunidad estratégica que tiene la ciudad. La cumbre global de alcaldes de C40 es el encuentro que se realiza cada tres años que va a reunir a representantes de todo el mundo para discutir acerca del cambio climático, sus efectos y el rol de los gobiernos locales. Informó para FARCO Natalia Arena de la Radio Frecuencia Cero de la Ciudad de Buenos Aires. El Foro Argentino de Radios Comunitarias finalizó su primera capacitación en operación técnica para mujeres y diversidades, otro gran paso de igualdad para la principal red de comunicación popular del país. Nos informa nuestra compañera Martina d o m i n e l a desde Radio Futura de La Plata. Buen día Pepe y audiencia de todo el país. Les contamos que ayer fue el cierre de Alas Consolas, un taller impulsado por y para c o m p a ñ e r o s de f a r c o Durante tres meses compartimos encuentros virtuales para la formación en técnica de radio, pensando en la innovación y el trabajo en red. Este curso tuvo la particularidad de estar destinado a mujeres y diversidades. Surgió luego de un relevamiento de nuestra red, donde identificamos que muchas veces las tareas técnicas están ocupadas por varones. En este tiempo nos formamos en cómo equipar nuestros estudios, cómo operar programas en vivo, cómo editar, cómo garantizar el sonido para una radio abierta o bandas en vivo. Pusimos en común materiales teóricos y también experiencias de nuestros proyectos. En el cierre estuvieron presentes compañeras de la red de comunicadoras mayas Jun Nahoj de Guatemala. d e e s t e taller participaron integrantes de radios de distintas provincias de nuestro país. Escuchamos a l g u n a de sus voces. Hola, mi nombre es Ana Clara García m a n z a n a r e He participado del curso a las consolas de FARCO, siendo tutora y también docente. Celebro esta instancia de capacitación como todas las instancias anteriores que hemos podido encontrarnos e intercambiar conocimientos. Creo que las redes entre las radios comunitarias y las mujeres y disidencias que habitamos las comunitarias son muy muy importantes mi nombre es Jorgelina Quinteros formo parte de Villanos Radio la radio de la cooperativa integral de Villa Carlos Paz el curso me sirvió para ganar seguridad en la operación poder transmitir esos conocimientos también a otras compañeras que forman parte de esas tareas dentro de la radio, pero además entender el rol de los y las técnicas desde una mirada política que me parece un gran aporte de este espacio de formación. Hola, mi nombre es Lara Esquivel. Me quedo con una experiencia más que grata de unas actividades muy dinámicas y de un curso que supo contener las preguntas que a veces no hacemos, ¿no? En cuestiones técnicas. Eh, bueno, totalmente feliz por ganar estos espacios que construyen la comunicación popular que queremos, una comunicación popular con perspectiva de género y principalmente inclusivo. Desde La Plata, reportó para FARCO Radio Futura. Visita nuestra agencia de noticias, agencia.farco.org.ar. En José Se Pas, provincia de Buenos Aires, se escucha el informativo FARCO en FM Tincunaco 107.3.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 No hagan filas en el banco. Hagan transferencias desde el sillón. Carguen la sube desde el celular y vayan a visitar a la tía. Pónganse alias graciosos. Con la app Bneamás tenés todo el banco en tu celular. Mucho más fácil, rápido y sin moverte de donde estés. Bneamás. Todo es más fácil. Banco Nación. Entregamos 50 0 0 0 viviendas en toda la Argentina. Conoce los requisitos para acceder a tu casa propia en Argentina.gov.ar.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 Banco Crédico Cooperativo, la banca solidaria. c a r t e l a comercial y de consumo. Consulte productos y servicios en www.bancocrédico.co o través de Crédico. Responde al 0810 888 4500.